Te cuento algo que sucedió la noche de la madrugada del, del lunes, o sea, domingo a la noche madrugada del lunes, y tiene que ver con un ataque a una taxista por parte de un pasajero que se negó a pagar el pasaje cuando llegó a destino y aparte le intentó robar el celular. Bueno. Eh, todo esto le ocurrió a la taxista Mónica Sánchez, que es eh, trabajadora del móvil 153 de Radio Taxi Centro, de acá de Santa Rosa, cuando cerca de la una de la mañana levantó un pasajero frente al casino y el pasajero pidió que lo lleven hasta la localidad de Anguil. En ese lugar, cuando llegaron a la casa, a la calle Sarmiento, de, de esa localidad, eh, el joven se negó a pagar el pasaje... ...sacó un cuchillo y le clavó el cuchillo en una de las piernas... ...a la trabajadora eh, taxista, y después de eso, eh, que se defendió... ...intentó hacer lo posible para, para que no la sigan agrediendo a esta mujer... ...le intentó robar el celular, como no pudo este, robarle el celular... ...pero sí este, lastimarla, eh, bajó del, del auto y salió corriendo. La policía ya detectó toda la situación tiene una prisión preventiva por 30 días. El tema es que la trabajadora en este momento está siendo atendida en la clínica Modelo y después tiene un turno cerca de las 10 de la mañana en otra clínica de Santa Rosa para seguir haciéndole curaciones porque le, lamentablemente le afectó mucho la pierna derecha y también algunas cortaduras en los brazos y en las manos sobre todo porque ella se intentó defender de, de, con ese, de, ese cuchillo, de esas cuchilladas que le tiraba este, este, este pasajero nosotros ayer a la tarde nos enteramos de esta situación y pudimos hablar algunas palabras con Mónica que después de una situación como la que le tocó vivir, pudo hablar con nosotros, pudo contarnos algunas, algunos detalles de lo que le pasó y si les parece compartimos un pequeño fragmento de la charla que tuvimos a, ayer a la tarde con, con la trabajadora taxista ¿Qué tal? Sí, no me quisieron apuñalar, me apuñalaron eh, Sí, levanté un pasajero en el casino y y no llegué a Anguil y me quiso robar. Cuando me puso el puñal en la garganta, le manotí el filo del cuchillo, me cortó la mano. Todo, varias veces me, se zafaba el cuchillo, o sea, lo sacaba de mi mano y me volvía a apuntar, a, a golpear con el cuchillo y lo volvía a agarrar. O sea, tengo toda la mano cosida, varios puntos, los dedos, las manos... Y, y el cuello y las costillas y, me, y lo más grave que fue en la pierna porque ahí me, me, me clavó el cuchillo hasta el hueso. Eh, la verdad que sí, un susto bárbaro, una situación horrible. Me defendí como pude. Eh, no, no me llevó a robar porque en la lucha el teléfono se cayó porque él me decía dame el celular, dame el celular. Eh, Y como creo que él no se esperaba que yo me defendiera y, y bueno, no, no, después en un momento con el codo traté a tocar la bocina para, para, para que alguien me, me ayudara y, y ahí se, se asustó, o sea, después que me clavó el cuchillo en la pierna, eh, salió corriendo, bueno, así que nada, eh, horrible, una situación horrible la verdad y no. Bueno, Mauro. Bueno, eh, un poquito de lo que pudo contar de lo que le pasó a Mónica Sánchez, la trabajadora taxista de, del móvil 153, lo que le pasó con este pasajero que se negó a pagarle, pero no solamente eso, sino que le quiso robar el celular eh, y también le clavó un cuchillo y también este, eh, otras, este, otras lastimaduras en los brazos y en las piernas. Eh, a raíz de esta situación... Eh, el CIPETAX, que es el sindicato de, de peones de taxis, eh, está analizando por estas horas dar una conferencia de prensa para contar esto, pero también mucho va a tener que ver cómo está hoy Mónica para ver si puede contar todo esto en una conferencia de prensa, porque están eh, muy asustados después de lo que le pasó a esta trabajadora eh, y vamos a ver qué, qué dicen en esta conferencia de prensa, pero posiblemente pidan algo más de seguridad para para las trabajadoras taxistas, eso le ocurrió a una mujer el lunes a la noche, o sea, el madru eh, madrugada del lunes, eh, domingo a la noche, en, aquí en Santa Rosa, en un viaje que le tocó hacer hasta la localidad de Anguil, y este joven ahora está siendo este, investigado por la justicia, veremos cómo avanza esa investigación, pero tiene 30 días de, eh, de prisión preventiva hasta que analizan todo lo que pasó el el lunes a la noche. Claro, sí, es un joven de 20 años, Mauro, eh, que, bueno, que como contabas vos fue sí, detenido, muy sí, muy joven, que fue detenido eh rápidamente y bueno, y con estos 30 días de preventiva. Eh, sí, Hay las... muchas mujeres taxistas sí, en Santa Rosa. Llama la atención la violencia, eh, sí, como es que describía no, no sé, Mónica. Eh a, con nosotros se comunicó otra taxista. Que, que conocemos por, por los medios de comunicación, que ella también estaba asustada porque muchas veces le ha tocado ir a localidades cercanas de Santa Rosa, como Tobay, como Atalí Roca, como Anguil, eh, y la verdad que una vez que salís de Santa Rosa, más allá de que tienen unos, unos botones eh, de alarma de, de los, los taxistas o las taxistas para para eh, apretar en el caso de, de una situación como esta, eh, una vez que están adentro del auto van solas eh, y la verdad que puede pasar cualquier cosa. Muchas veces no pasa nada, pero en este caso ocurrió y veremos cómo, cómo se desarrolla. Hoy posiblemente haya una, una conferencia de prensa del, del sindicato de taxistas eh, sobre todo para saber qué, qué dicen y qué piden después de lo que pasó con esto. Bien, Mauro. Bueno, nos reencontramos luego. Cómo no, Pali. Hasta luego.